abogado de Casabone, el cazador que venía acompañándolo a Santiago Gariel y esa noche que ocurrió lo que ocurrió. Eh, ya está Casabone dentro de la sala para comenzar cuando comience el juicio para ser llamado. Eh, Sebroso, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo, ¿qué esperan de ese juicio? Bueno, en realidad nosotros tenemos entendido que, que esa noche Safenreider y García eh, fueron a la casa de los cazadores Fueron preparados para ello de antemano, eh, llevaron los, los clavos Miguelito, la cadena con los clavos Miguelito para forzar la detención o la disminución de la velocidad de la camioneta y eh, iban preparados a hacer lo que efectivamente hicieron. Eh, bueno, los esperaron, estaban ocultos en ese cruce de calle, eh, los cazadores no los vieron hasta el momento que encontraron, o se encontraron con la, la cadena, con, con los Miguelitos, esto los obligó a, a bajar la velocidad a, a bruscamente y a esquivar la cadena, y cuando esquivaron la cadena se pusieron de frente al, a, los, a los policías que estaban esperando, y ahí fue donde les dispararon. Parte de esto seguramente va a ser la estrategia de defensa. ¿Qué sabe Casabone o qué le ha contado que no sepamos hasta ahora? No, no, eh, lo que Casabone nos confirma es que eh, en ningún momento vieron a los policías hasta el momento en que les dispararon. O sea, ellos ven brillar la, la cadena, con, porque la cadena era nueva, era adquirida ese mismo día, y cuando ve el brillo de la cadena, el, el reflectorista que iba encima de la camioneta le hace señas eh, alumbrándole el lugar donde estaba la cadena, y por eso desvía hacia su izquierda eh, y baja la velocidad. En ese momento, con, con las luces de la camioneta, observa que está el patrullero con los dos policías eh, con las armas en sus manos. ¿Es un juicio distinto, sobre todo pensando en las declaraciones que hizo el ministro Tierno respecto a cómo manejarse con los cazadores este, en la provincia de La Pampa? Bueno, en realidad la responsabilidad penal es personal. Eh, yo no dudo de que hay una responsabilidad política también de quienes dan las órdenes o quienes daban las órdenes en ese momento en el ministerio, de cualquier manera eh, lo penal lo tenemos en claro que, que es personal y bueno, y de esa manera se va a juzgar a quién o quienes hayan tirado, porque la verdad que yo tengo eh, la, la idea de que no solo Saffenreider disparó, sino también García ja maar uiteindelijk escuchábamos eh, pali a Omar Gebrecht, el abogado de Casabone uno de los que acompañaba a Santiago Garialdi. Están dentro de la sala, están de a poco llegando los, los colegas aquí a la Ciudad Judicial. Estamos todos en un pasillo, en un pasillo largo que está ahora en este momento repleto porque no podemos ingresar. Como decía, hay una, una fuerte presencia policial no solamente en la, en la parte de abajo, en la planta baja, sino que también aquí en el segundo piso de la Ciudad Judicial. veremos en un ratito vamos a poder ingresar. Por supuesto que es un juicio distinto, un juicio, este, eh, como le preguntábamos a Jebro que con connotaciones con políticas por las declaraciones que hizo en su momento el ministro tierno. Sí, eh, en su momento enfrentó un juicio político tierno a partir de, de que empezaron a trascender eh, declaraciones que había hecho años anteriores, eh, diciendo que cuando había sido ministro de seguridad había aconsejado eh, dispararle a los cazadores que no frenen eh, cuando la policía eh, los lo salía al cruce. Dispararles directamente a la cabina. Claro, sí, el primero al aire, el segundo a la cabina. Ah, eh, exactamente. La famosa frase que quedó inmortalizada. Eh, eh. Por ahora, como te contaba, Pali,